en este momento con Marcelo Pedontá para poder hablar un poco acerca de las paritarias. Marcelo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vosotros. Un placer saludarlo en el día de hoy. Eh, bueno, ¿cómo quedó el tema de paritaria después de la reunión del viernes, Marcelo? Bueno, hay que diferenciar entre la paritaria docente y la paritaria sí. intersindical. Las paritaria docentes tomaron la oferta, pasaron un cuarto intermedio para el día miércoles está definiendo la obra hacia las 8 o a las 9. La paritaria con la intersindical tuvo la decisión unilateral de, de la intersindical de eh, discutir el temario eh, cuando el temario ya previamente había sido analizado y había sido resuelto por esta subsecretaría y en función de eso tomaron la decisión de dar por por terminada la audiencia y se levantaron, bueno, ahora estamos viendo los pasos a seguir, es una situación, digamos, sorpresiva, pero bueno, hay que ser absolutamente prudentes y mantener la esperanza que con diálogo vamos a encontrar el cauce de la negociación, como siempre lo hemos hecho con los representantes de nuestros trabajadores, más teniendo en cuenta que el, el, el, el gobernador no solo desde lo discursivo ha decidido acompañar en este momento a los trabajadores, sino también desde la oferta salarial. Uh -huh. eh, lo, ¿Lo sorprendió, digo, la, la reacción de la intersindical? Bueno, recién me decía un poco que sí. Mira, me, me sorprende, digamos, en, en estos casos eh, uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, fijar posición, pero la de dar por terminada una discusión o terminada una audiencia paritaria no me había tocado vivirlo a mí porque siempre en estos casos se pasa a cuarto intermedio, se analiza, se negocia, Pero bueno, acá aparentemente había una decisión ya previamente tomada y en función de eso actuaron. Uh -huh. eh, ¿Qué tiene que ver con esto de los famosos 13 puntos, ¿no? Sí, sí, 13 puntos que no son 13 puntos porque claramente eso ha sido resuelto. Hablar del plus patagónico, hablar del recálculo, eh, del recálculo jubilatorio cuando eso ya está judicializado, está en una, en una instancia superior a la que puede ser una negociación administrativa, no tiene mucho sentido... Con respecto a los salariales se había acordado charlarlo, al 036 se estaba autorizado charlarlo. Con respecto al tema, hay un punto que precisamente los paritarios del Ejecutivo a esta subsecretaría le habían pedido que se ampliara un poco más sobre qué era lo que se quería tratar y la subsecretaría la había habilitado. Digamos, es bastante subjetivo la historia, lo que sí, me parece que lo que no es subjetivo es la aplicación del artículo 4 de la ley de paritarias que nadie puede desconocer, ni el Ejecutivo ni los trabajadores, porque una ley que se hizo en conjunto, que eh, sí. prácticamente fue elaborada por la parte sindical y, y, digamos, rubricada por la parte del Ejecutivo, en el artículo 4, claramente dice que en la paritaria general eh, solo se habilitarán los temas salariales, y en las sectoriales todos los que hagan a los sectores. Por eso te digo sí. que me parece que puede haber, puede haber y es entendible algún agotamiento, de algún dirigente que en su sectorial no ha podido avanzar todo lo que deseaba y esto hizo que la solidaridad del conjunto llevara a esta decisión. Pero bueno, seguir hablando y seguir abonando alguna teoría de conflicto donde no creo haberla, eh, me parece que no es, no es útil. Yo soy optimista de que en las próximas horas vamos a encauzar el diálogo... ...y vamos a llegar a un acuerdo. Muy bien. Bueno, es una cosa que nos sorprendió a todos, Marcelo... ¿eh? ...porque veníamos en, en los días previos... ...hablando justamente un poco de eso... ...de que, por suerte, ¿no? Entre, entre comillas, por suerte, en La Pampa... Eh, ...las negociaciones siempre eran más bien... ...en un clima eh, amable y en, en otros términos. Sí, y generalmente aparte, vos, se ponían fíjate, de acuerdo. Si, si vos lo ponés a, a la política salarial... ...del gobierno de Carlos Guerra... ...en el contexto nacional... Eh, digamos, es distinta a todos, porque no se ha perdido, porque la cláusula de ajuste nos permite permanentemente ir acompañando. Sabemos que en este país eh, ganarla la inflación es muy difícil, o que el poder adquisitivo más allá del aumento mantenga su intangibilidad, eso es muy difícil, pero lo, lo, lo hemos ido logrando, hemos avanzado en acuerdos muy importantes, pero bueno, esto, esto, es, parte, esto es parte de las negociaciones paritarias en un contexto donde hay eh, momentos que cada uno aprovecha con, para potenciar su posición, para debilitar posición ajena, uh -huh. pero esto no, no, no hay que entrar mucho en subjetividades, sino hay que ser absolutamente paciente y esperar la evolución del diálogo. Está bien. Eh, ¿Qué propuesta le van a llevar eh, al intersindical? No, nosotros a la propuesta al intersindical uh -huh. no podemos llevarla cuando se dio por cerrado, lo que nosotros estamos esperando uh -huh. es ver si podemos reflotar la... La eh, oferta salarial ya es pública, los docentes la están analizando, y con respecto a los puntos, eh, vuelvo a repetir: no es una posición solamente del Ejecutivo, digamos, de los paritarios ejecutivos, sino es una determinación de esta subsecretaría. Que bien la, se puede judicializar la discusión, pero ah. eh, no creo que tenga sentido cuando vos analicé la ley, es muy clara. Está bien, eh, pe pero no hay chance de eh, futura reunión en los próximos días, nada. Yo creo que sí que hay chance ah, y la tenemos que generar. Claro. Pero bueno, pero esto es parte de la confianza que se ha edificado en todos estos tiempos entre los dirigentes sindicales y el gobierno, donde calculó que vamos a ser lo suficientemente inteligentes y vamos a tener la inteligencia emocional para encontrar ese punto de equilibrio que nos permita por lo menos volver a dialogar. Uh -huh. Hasta hoy no conversó con ningún integrante de la intersindical. Sí, conversé así. Uh -huh. de, eh, pero muy por arriba, donde le transmití mi sorpresa por la decisión, pero no mucho más y no quiero andar porque ahora también a esta subsecretaría no te olvides que es autoridad de aplicación y nos toca evaluar cómo se continúa desde el proceso formal. Muy bien. Eh, bueno, vamos a esperar la, las novedades en ese sentido. Eh, y después leí declaraciones suyas durante el fin de semana donde eh, bueno, se iba a cumplir con esto de liquidar los sueldos de los empleados públicos a, a principios de bueno, abril. Justo, nosotros lo que decimos, o lo que yo particularmente dije, es que cuando desde el Ejecutivo Provincial se toma una decisión política el Gobernador de hacer una oferta, es porque hay sustentabilidad en poderla cumplir. Digamos, no hay acá a ver cómo poroteamos un peso más, un peso menos, un porcentaje más, sino lo que acá hay que ver con lo que tenemos, que es una frazada corta, porque todo es así hoy en nuestro país, eh, le damos la mayor capacidad eh, de, de, de efectividad a nuestra propuesta y nosotros la hacemos. Cuando la hacemos porque la podemos cumplir y en función de esto las formalidades no nos va a impedir estar al lado de nuestros trabajadores en este acompañamiento para no perder con la inflación. Uh -huh. eh, ¿Está al tanto de lo que pasó con la UTA hoy? No. Que están eh, mencionando que si para las 10 de la mañana, a 10 y media, no le pagan los sueldos que le tendrían que haber pagado el viernes, eh, bueno, van a declarar un paro del transporte público. Bueno, eh, es un derecho que le asiste a la parte trabajadora, es la remuneración, y me parece que cuando vos subís al transporte público pagás un pasaje, con lo cual... Me parece que lo que primero tenés que tener en cuenta es la previsibilidad de pagar los sueldos. No hemos sido informados de ninguna medida ni de ninguna situación de, anoma de, de anomalía, pero, uh -huh. pero estaremos atentos. Inclusive te agradezco porque ya voy a tomar contacto con los, con los dirigentes de la UTA. Eh, lo acaba de hacer público recién, ¿eh? Eh, José Álvarez, el titular de la UTA. José Álvarez, que está a cargo por problemas de José José. Bueno, perfecto. Eh, eh, me imagino que sus cuerpos de asesores le estarán indicando cómo hacer los pasos legales para tener la cobertura que tengan que tener. Pero vuelvo a repetir, si hay un incumplimiento en cuanto a, al pago de las remuneraciones no acordado con los trabajadores, me parece que uno de los derechos que le existe a los trabajadores es reclamar por lo que le corresponde. Eso es lo que dicen que la municipalidad no puso la parte que le tocaba, básicamente. Bueno, mirá, ¿no? El trabajador eh, tiene contrato con la empresa, no con municipal, con la municipalidad y, y, y los negocios, perdón, decir negocios. Sí, sí, sí. Por ahí suena mal, pero la, la, los acuerdos y, de, y, y, y los convenios que tenga la empresa con cualquier ente público corren por otros carriles. Vuelvo a repetir, cuando cualquiera de nosotros, Ciudadanos de Santa Rosa, pagamos un boleto de transporte público, estamos pagándole también a los trabajadores que son los que conducen los micros. Muy bien. Marcelo, muchas gracias como siempre. Hasta luego, un abrazo y gracias a ustedes. Un abrazo, que tenga gran día. Hasta luego. Eh, eh, Marcelo Pedonta, subsecretario de Trabajo de la provincia, conversando con nosotros en la mañana que Bueno, discusión paritaria. Eh, el viernes nos quedamos ahí pendientes con la conferencia justamente de la intersindical, porque justo estábamos llegando al cierre, ¿no? Pero en aquella conferencia lo que manifestaba la intersindical era que, eh, bueno, no, no, no quiso escuchar de alguna manera lo que tenía que ver con eh, lo que ofrecía el, el gobierno de la provincia, ¿no? En este marco de, de paritarias. Bueno, hoy escuchábamos las explicaciones de Marcelo Pedonta. Eh, donde por un lado va la paritaria con la intersindical por el otro lado va la paritaria con los docentes que van caminando por otro, otro rumbo eh, y posiblemente el miércoles ya haya una respu respuesta eh, al respecto eh, y eh, bueno, sorprendido ¿no? por el anuncio de eh, hace algunos minutos de José Álvarez, el titular de la UTA mencionando de que bueno, puede haber un paro del transporte público para el día de hoy en la ciudad de Santa Rosa 37 minutos pasan de las 9 así continuamos en la mañana Kermesera La mañana quermecera. Hasta el mediodía. En la 106-1.